Hoy es el Día de la Constitución, en el que celebramos un acuerdo alcanzado en unas cortes que todavía olían a franquismo y que iniciaba un nuevo camino, el de la democracia. Treinta y tres años cumple la Carta Magna, una edad idónea para la crucifixión, según el Nuevo Testamento. Eh, perdonadme el chascarrillo, pero no es gratuita la relación con un texto sagrado. La Constitución era, o al menos eso nos repitieron hasta la saciedad, santa, intocable, aunque igual Soras solo era sagrada cuando se hablaba de la unidad territorial de España. Porque un buen día, a mitad de verano, los mercados apretaban demasiado el nudo de la corbata. Rajoy y Zapatero, que ya se trataban mutuamente de presidente, decidieron reformarla para imponer en ella un techo de déficit. Medida económica absurda, por otra parte. Aquello pasó sin que ninguno de nosotros pudiéramos hacer nada por evitarlo. Los dos grandes partidos decidieron que no era necesario un referéndum. ...para dirimir este cambio... ...y los mercados siguieron cebándose con España... ...porque claro... ...no van a esperar años a que el techo de déficit constitucional... ...entre en vigor... ...se supone que una medida tan poco democrática... ...venía justificada por una fuerza... ...una causa de fuerza mayor... ...y por las necesidades que planteaba otra institución... ...que sí es sagrada... ...la Unión Europea... ...de hecho, era tan sagrada y democrática... ...que fracasó en su intento de establecer un tratado constitucional europeo... ...porque varios países rechazaron en referéndum la adhesión tan difícil resultaba alcanzar un acuerdo entre los 27 sobre qué Europa querían que se ha acabado dejando todo como estaba con un teórico mayor peso de la comisión que al final ha quedado en eso, en teórico aprendimos a aceptar entonces que nuestra constitución no es sagrada y que está supeditada al Santas Actorum de Bruselas pero resulta que la crisis sigue apretando y ese monstruo de dos cabezas llamado Mercosí propone una nueva unión para los que estén dispuestos a seguir a rajatabla la ortodoxia económica Todos los demás principios sobre los que se sustentaba el sueño europeo, como la democracia, la conciencia europea, la solidaridad o la protección a los derechos humanos, por ejemplo, parecen no importar en la nueva fórmula. O sea que la Unión Europea tampoco es sagrada. Disfrutad del Día de la Constitución haciendo cualquier cosa, como dar un paseo o rascaros el culo en el sofá. Hacer de este día un espacio de reflexión política, como demuestran los hechos, es como hacer huelga de hambre a la puerta de un McDonald's. ...la persiana. Saludos, muy buenas tardes... ...son las 8 y 11 de este martes... ...6 de diciembre de 2011... Disfrutad del Día de la Constitución Porque a lo mejor este es el último año que podéis hacerlo Porque ya sabéis que la COE ha propuesto Que si algún día festivo cae en tres semanas Pues se pasa al viernes o al lunes Entonces a lo mejor no podremos hacerlo nunca más Y si ya nos queda fiesta en el Día de la Constitución No os quedará nada que celebrar Porque el texto de la Carta Magna Ya sabéis que está supeditado A los deseos de los dos partidos mayoritarios Son las 8 y 11 Arranca esta persiana Y sí, lo hacía de la voz, de la mano Eh, radiofónica de María Osa Que ha vuelto otra vez a Madrid, bienvenida Gracias Gerardo, en realidad Empezaba con tu voz, pero bueno Dejémoslo, con... dejémoslo Hasta ahí. que no suena la cinto no ha empezado la persiana El otro es pre -persianero. Muy Pre-persianismo, una prehistoria persiánica <risa> En cualquier caso, ¿qué tenemos hoy Gerardo? Tenemos eh, en primer lugar Un teléfono al que podéis llamar <risa> el 915239974, donde podéis eh, increparnos, colaborar, participar y bueno opinar de todo lo que estamos haciendo aquí en La Persiana, en Agorasol. También podéis poneros en contacto con nosotros a través del Twitter y del Facebook. Y tenemos hoy, mmm, empezamos hablando de Mercosi, seguiremos hablando después de ellos, vendrá un miembro de Dry a comentarnos todo el asunto. Eh, tenemos el desalojo del Hotel Madrid. Y las posibles perspectivas inmobiliarias que se podrían abrir ante el 15M Y también hablaremos de, de Super Mario Pero no el Super Mario al que todos estamos acostumbrados en nuestra infancia Sino el nuevo Super Mario de moda, que es Mario Monti Uno que sonríe un poco menos y... Y que aprieta un poco más Sí, no, no aprieta más que Super Mario porque Super Mario era fontanero Y como sabes, <risa> tiene una fuerza hercúlea Pero eh, tiene unos alicates buenos también Sí, tiene unos alicates buenos, sobre todo unas tijeras del tamaño... Pues de la península itálica, más o menos Y también hablaremos en nuestra revolución en binario eh, Pues eh, del software libre y de algunos programas interesantes que os podréis descargar Con Dante y Dani en cuanto que se acerquen por aquí por la persiana Y también tendremos otro capítulo de ruedas por pies En este caso tratando de revisionar un poco Qué ha aportado la constitución a los, las personas que sufren O tienen una discapacidad motora o psíquica Y sin más, vamos a comenzar con el repaso de las asambleas. Hasta ahora mismo, hasta, a esta hora, ahora mismo, están reunidos eh, la asamblea en, en la plaza de Jacinto Benavente... Eh, pues como siguiente movilización a todo el desalojo por el Hotel Madrid, pero ya para mañana, si queréis empezar eh, nuestro recorrido asambleario, lo podéis hacer a las seis y media en la Asamblea de Energía, que iba a estar celebrada en el, la habitación 213 del Hotel eh, Madrid. Como de momento eh, no se ha habilitado otro espacio para ello, estad pendientes de la página web para informaros. A las seis y media también, Asamblea sobre Reforma de Ley Electoral en Ópera. A las 7 de la tarde, también era en el Hotel Madrid, veremos dónde se celebra la Asamblea de Amor y Espiritualidad. A las 7, Asamblea de Medio Marino y Litoral en la Plaza del Carmen. Misma hora para la Asamblea de Espacios Comunitarios, que iba a ser en el Hotel Madrid, así que será en algún lugar al daño. También misma hora para la Asamblea de Soberanía Alimentaria, también en la Plaza del Carmen. Asamblea temática a las 7 de la tarde de Economía de Barrios y Pueblos de la Comunidad de Madrid, en la Plaza del Carmen. A las 7 y media, Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente, en la Plaza del Carmenal. A las 8 de la tarde, Asamblea de Educación, en La Tabacalera, en la calle Embajadores, número 53. A las 8 de la tarde, Asamblea de Extensión Internacional en la Puerta del Sol, dentro del metro, en el primer piso. 8 de la tarde para la Asamblea de, de Presentación de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones. Eh, también estaba convocada en el Hotel Madrid. La que también estaba convocada en el Hotel Madrid era la Asamblea del Grupo de Huelga General que se celebra a las 8 y, como decimos, está pendientes de la página web para ver a dónde se traslada. Mismo problema con la de las 8 y media, la Asamblea del Grupo de Trabajo Social, que iba a ser la habitación 204 y veremos dónde se celebra. Y a las 9, última Asamblea del miércoles, asamblea de difusión en red, en la Puerta del Sol, en el culo del caballo. Enseguida el jueves. A las 6 de la tarde del jueves 8 de diciembre, el Punto Sol dará su información a viva voz al pie de caballo de la puerta. A las 7 de la tarde, Asamblea de Feminismos, en, el que es, en la que se debatirá el orden del día en la Plaza del Carmen. 7 de la tarde también para la Asamblea de Política a corto plazo en la Tabacalera, Embajadores 53. A las 7 y media, Asamblea de Grupo Abierto, eh, en el Hotel Madrid se iba a celebrar, pero bueno, ya sabéis lo que pasa. 7.30 para Asamblea del Subgrupo de Relaciones Económicas Globales en el Patio Maravillas. A las siete y media Economía, Difusión y Acción en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde Asamblea de Feminismos en la Plaza del Carmen. A las ocho y media Asamblea de Biblioteca en la Plaza de las Descalzas. Pero si hubiera inclemencias meteorológicas, lluvia, nieve o frío extremo, se irían al vestíbulo de la Estación de Sol en los tornos del Metro y Renfe. 8.30 para la Asamblea de Pensamiento, que se celebrará en el metro sol en el vestíbulo. Y por último, a las 8:30 y media, Asamblea del Grupo de Salud, en el Callejón de las Cadenas. Cuando baja el sol. Y vamos a hablar del hotel y bueno, para introducir el tema, aunque es un poco frívolo, vamos a poner un tema de caldo magno que se llama Hotel Lujuria, en lo que tratamos de encontrar la conexión. Si Como viene siendo habitual, la Policía Nacional llegó al ras del amanecer. Una veintena de furgonetas y unos 200 agentes acudieron ayer a primera hora de la mañana al Hotel Madrid, que fue tomado el 15 de octubre, el día de la Revolución Global, y lo hicieron para desalojarlo. En total, un centenar de personas que vivían ahí, bien porque habían sido desahuciadas, bien como forma de reivindicación de una vivienda digna, fueron despojados de su nuevo hogar. La Policía detuvo además a 10 personas. Los protagonistas de los hechos denunciaron la violencia con la que la Policía llegó a cabo el desalojo. Además, los agentes acabaron tapiando los accesos al inmueble para que el hotel no pueda volver a ser ocupado. Ayer por la noche se convocó una concentración en la Puerta del Sol para protestar por la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad ante la denuncia activa de la especulación inmobiliaria que se llevó a cabo con la liberación de este espacio. Unas 2.000 personas secundaron la concentración que comenzó en la Puerta del Sol y acabó, como viene siendo habitual, siendo una propuesta, una protesta itinerante pasando por Gran Vía, Callao y Cibeles. Al final de la concentración se produjo un intento frustrado de retomar otro espacio liberado en la calle Concepción Jerónima, cerca de Tirso de Molina. Según parece, en las últimas informaciones, se ha ocupado otro edificio en la calle Tres Peces, en el número 25, en Lavapiés. Y para tratar el tema, tenemos al otro lado del teléfono a Norma, que ha estado trabajando en el Hotel Madrid en estas últimas semanas. Norma, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, ¿es cierto que se ha tomado otro edificio en la calle Tres Peces? Y en la calle Tres Peces hay un edificio también tomado, están ahora mismo haciendo resistencia eh, un grupo de compañeros. ¿Y cómo se ha llevado a cabo esta toma, esta nueva ocupación? Pues fue una acción individual eh, ayer después de esta manifestación. Como habéis comentado, intentamos primero en Concepción Jerónima, que no, no estaba adecuado el piso para esto, y pues después seguimos y vimos este, alguien nos lo comentó, y pues eh, ahí estamos. ¿Pero esto se había decidido en, en una asamblea ayer o ha sido no, una respuesta individual? Fue una respuesta de, del colectivo ante el desalojo del Hotel Madrid. O sea, lo único que teníamos era 100 personas en la calle sin viviendas y había que buscar una solución. O Entonces sea, Esta fue la mejor solución que, que encontramos ayer. Uh -huh. Y antes de pasar a hablar de cómo fue el desalojo del Hotel Madrid, bueno, ¿en qué condiciones se encuentra este nuevo inmueble en la calle Tres Peces? Bueno, este edificio eh, la verdad es que le hace falta todavía alguna reformilla y sobre todo colocar las baldosas en el suelo, pero disponemos de, de todo el material para hacerlo, tanto cemento como cable para llevar la luz donde no la tengamos. El edificio contaba con la luz ya del mismo bloque y simplemente lo han tenido que activar y bueno, pues eh, ahora estaremos, la intención es eh, reformarlo entre un grupo de personas lo máximo posible de, Era más tarde en una semana y ya tenemos un listado mmm, de momento de las personas que hemos podido encontrar, porque tenemos problemas en encontrarnos los que estábamos en el hotel. Hay mucha dispersión y hay gente que está en Concepción Gerónima 16 y gente que no hemos podido localizar. Entonces se trata de, de ponernos en contacto con ellos y, y empezar a, a, a ponernos a de hacerlo. Sobre uh -huh. todo mañana, creo, o sea, no recuerdo los dos asambleas que vienen, pero por ejemplo sé que una vez es Toledo y va a haber un grupo de unas 300 personas que van a venir a la puerta a hacer apoyo y a y ayudarnos en labores de, de reconstrucción de este edificio. Uh -huh. ¿Y se prevé alguna nueva acción policial y en tal caso hay previsto algún plan de acción? Hombre, eh, acciones policiales, estamos pues eh, esperando a ver cómo se va resolviendo. Claro que creemos que las va a haber, no sabemos a cuál edificio van a ir, ya que hay unos cuantos y ya lo sabéis, que y no solamente está Corredera, está San Jerónimo, está, eh, hay un montón de edificios, entonces no sabemos a cuál pueden ir, pero que van a ir, eh, creemos que sí. Ahora sí, ¿cómo se produjo ayer el desalojo en el Hotel Madrid? Pues el del de Madrid, pues bueno, yo te puedo contar un poco también la, lo que yo viví en la quinta planta, porque luego me tranquiliza poder contaros también que hoy he estado hablando con gente de la primera, que eran los mayores, le, y los han tratado de una manera bastante distinta a cómo nos trataron nosotros arriba, o sea, un punto a su favor por ese lado también, no que, que nuestros mayores han salido... Eh, medianamente sin ningún tipo de incidente, ¿no? A nosotros en la quinta planta, pues nos despertaron a las siete de la mañana, ...a golpes o a las puertas, el, y a mí personalmente me, me dio una puerta en la cabeza, ¿no? Nos esperaron a que abriéramos, iban con mazas, a patadas, venga a salir, salir, salir. Eh, tampoco nos dejaron recoger las pertenencias. Mmm, y luego, pues nos empezaron a separar. Yo yo no tenía el documento, vamos no, tenía la fotocopia solo. Y entonces fui con las personas que, que fueron detenidas o retenidas, más bien, ¿no? Que no, fu no fueron diez, fuimos 28 personas, uh -huh. y estuvimos retenidas, pues yo salí en el grupo último de las tres y pico de la tarde, o sea, en el penúltimo de las tres y pico de la tarde, y el último salió a las cuatro. Estuvimos hasta las cuatro de la tarde ayer en Malatalaz. O sea, y que bueno, estuvieron o sea, retenidos varias horas, sí, además. Sí, uh -huh. ¿Y, dura ¿Y se puede saber qué pasó durante esa retención en el hotel? Sí, bueno, aparte, bueno, durante la retención en el hotel eh, hay cosas eh, que tampoco fueron de del todo, o sea, no se hicieron del todo bien, ¿no? Hay gente que sí que se llevó porrazos, eh, o sea, yo tengo a una chica, Hannah que ya sí que se llevó una porra en la cabeza, luego también sé de otro compañero que por estar fumando, pues se le golpeó en la cabeza también, ¿no? Le hicieron unos fumes y comentarios como... Eh, que, joder, que es joven, despertaros prontito, eh, y venga, venga, rápido, rápido. O sea, se si iban con una agresividad bastante... Eh, o sea, se notaba que se, se estaban conteniendo porque tampoco estábamos ofreciendo ningún tipo de resistencia, pero la intención, o sea, no fue nada ni agradable, ni nada tranquilo, como suelen decir, o se ha dicho por ahí, que fue muy, muy tranquilo, ¿no? Yo no lo vivía así. Uh -huh. Y luego en la comisaría, pues, eh, un montón de comentarios que no venían a cuento, como... A, Aquí hubo la mierda, vamos a ventilar y desistir no. O sea, mmm, pues, agresiones físicas no ha habido, pero bueno, psico maltrato psicológico sí. A mí, bueno, personalmente en el otro Madrid, a mi entre tres policías me, me, me desnudaron para registrarme. Creo que es el único caso. No sé sí. si ha habido más casos, pero tampoco creo que de alugar un, un registro tan exhaustivo, ¿no? Uh -huh. No entiendo Supo el porqué. Supongo que estáis trabajando con la comisión de legal para gestionar esto, esta violencia política. Sí. Sí, sí, nada, sobre todo, más que nada, porque los casos de las personas que fueron retenidas junto conmigo, pues había muchos extranjeros que no tenían en regla los papeles, entonces, hasta donde yo sé, deberían de haber salido de Moratalaz con un papelito que pusiera eh, cómo regularizar su, su estancia, o por lo menos cómo hacerlo, el plazo que tenían, y esto no ha sido así, se les ha avisado. Eh, es más, uno de los casos de la misma chica que te he contado, Hanna, ...que tiene incluso la, un problema con la custodia de su niña... ...que la tiene ahora mismo en la tutela del Estado... ...y me parece que, que está extraditada. Bueno, ¿qué pasó con los desahuciados que vivían allí temporalmente? ¿Con los desahuciados que vivían en el Hotel Madrid? Sí. Pues eh, se han repartido un poquito las cosas... ...creo que en, en Jerónimo hay... O sea, pues no claro el jeónima 16 pues eh, hay unas alrededor de unas 30 personas del hotel madrid eh, pues, que pues entre todos los perfiles no solamente desconados sino también gente que no tiene trabajo no tiene dónde estar mm. ahí hay unas 30 personas del hotel madrid y hasta ahora cómo se venía gestionando pues la acogida de estas personas y cómo pues, se piensa, cómo se piensa gestionar a partir de, de ahora pues bueno, eso es un problema. La, la, la estaban gestionando pues a partir de la oficina de vivienda de otro Madrid coordinados con la paz. Entonces ahora nos encontramos también que bueno que nos falta un espacio donde esas personas se puedan dirigir, o sea, estamos, estamos intentando dar soluciones, hoy hay una asamblea que que llegamos tarde nosotras, ya estarás teniendo lugar en de Molina, que se trata un poco de ponernos en conjunto todos otra vez y ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque sí que hay gente, pero ahora hay un poco de descoordinación, entonces eh, volver a empezar, yo creo. Respecto a todo el material que los servicios de limpieza dicen que se han incautado durante el desalojo, eh, ¿qué ha pasado con ese material? ¿Había material informático? ¿Se ha devuelto o no se ha devuelto...? Había material informático, había objetos personales, había móviles, había ropa de la gente que no tiene casa. O sea, le han quitado los objetos personales a las personas más necesitadas de nuestra sociedad, que son gente que no tiene techo y no hay, no hay derecho a esto, ¿no? Eh, sí. Estaremos, eh, seguramente legal, también se está poniendo las pilas con este tema, a ver cómo podemos reclamarlo, porque de momento no, que hasta donde yo sé, todavía no hemos he, he efectuado una reclamación, pero... ...se hará y si hace falta hacer una denuncia social sobre este tema... ...la haremos, manifestaciones, lo que haga falta... ...porque no, no hay derecho que una familia que no tiene donde caerse muerta... ...le quiten hasta las fotos de su familia, no le dejen cogerlas... ...que no se hayan dejado salir a la calle con el frío que hacía... ...y no nos hayan dejado ni coger una chaqueta... Mm. ...entonces no sé... ...todavía no sabemos pues, ni dónde está exactamente... ni ...ni cómo lo vamos a hacer, claro que lo queremos recuperar todo... Mm. Antes has dicho que ha habido 28 detenidos, ¿de qué se les acusa? Sí. ¿Y siguen retenidos o han sido puestos ya en libertad? No, no, no, fuimos 28, yo estaba dentro de ellos, y fuimos 28 retenidos, que no detenidos. Mm. O sea, retenidos porque no llevaban la documentación en ese momento o, o porque eran extranjeros y tampoco la podían presentar. Eh, que yo sepa, eh, de los 28 eran, me parece recordar, unos 12 casos de extranjeros. El resto salimos sin ningún problema. Eh, sí que hay un implicado de Paz 11 que se le acusado de unos cargos que, bueno, ya lo sabréis, yo tampoco quiero repetirlos. Eh, entonces, no, tampoco lleva vinculación con el Hotel Madrid. ¿Te, refieres a, eran, ¿te refieres a esas 10 eh, plantas de marihuana que decía la que policía era, que había encontrado? Sí, pero no eran 10, eran 3. Ah, Eso, bueno, Yo no quería volver a tocar este tema porque sin más no me parece una cosa que se han equivocado quien haya sido y que tampoco creo que ni los que estaban en ese edificio tuvieran conocimiento porque los conozco personalmente y llevaban la misma intención de nosotros y también tenían a gente desahuciada. Entonces que se manche el nombre de, de esta causa tan bonita que estamos haciendo por una inconsciencia de una persona que no representa a nadie me parece muy triste. Más triste aún que haya una persona que por encontrarse sin documentación se esté comiendo este marrón. Sí, en todo caso tampoco estábamos eh, haciendo esa relación que se pueda querer hacer desde otros puntos de vista. Claro. De, de en, Simplemente que sí que es verdad que se ha informado de eso y sí. y sí que es verdad que era eso a lo que te referías. Es decir, a un caso sí, sí. que lado no, que no viene a representar eh, ni el espíritu ni, ni la función que se estaba dando al Hotel Madrid. Exactamente, exactamente Bueno, Norma, pues esperemos de todas formas que ya nos vamos a quitar más tiempo. Ya podéis ir a la, a la asamblea de Tirso. Y gracias. que muchísimas gracias por atendernos en la persiana. Nada, pues nosotros pues, seguiremos informando de allí. De momento estamos intentando, como te digo, eh, buscarnos todos los 103 que fuimos desalojados ayer y dar solución de momento a estos 103 casos. Que sabemos que hay muchos más y, y todos tenemos ganas de que nadie esté en la calle, pero. La verdad es que va a costar porque no hay una, una organización ahora, nos han dejado sin espacio y nos va a costar, pero que vamos a seguir en ello, que no puede ser que haya viviendas vacías y gente en la calle. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Norma, sí, y hasta la próxima. A vosotros. Chao. Cuando baja... El Sol. Europa cambia su rumbo. Lo hace a dos marchas, pilotada por dos claros comandantes y en apenas dos días. Esos dos días serán este jueves y viernes cuando se celebra en Bruselas una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Como no podía ser de otra forma, los medios y las instituciones están intentando vender esta semana como decisiva para la economía y la salvación del euro. Pero los asuntos que se divertirán los días 8 y 9 de diciembre en esta reunión hicieron los calentamientos ayer en París, con la reunión que se produjo entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel. En realidad, se podría decir que el dúo conocido como Mercosy ha precocinado ya las condiciones que el resto de los países tendrán que aceptar en el camino de lo que llaman la nueva Europa. En un acto de déficit democrático sin precedentes, Sarkozy y Merkel anunciaron ayer, tras su reunión, sus escrúpulosos planes. Confesaron su voluntad por apostar por un nuevo tratado para Europa que contempla incluso la posibilidad de que el número de miembros se reduzca a 17. Esta es la traducción light de la Europa de las dos velocidades que ya propusieron hace unas semanas. Entre otras medidas, este nuevo tratado incluiría en sus pilares que el déficit sea controlado por los tribunales constitucionales de cada país. Asimismo, se prevén sanciones automáticas si el déficit público sobrepasara el 3%. Y para hablar sobre esto, sobre la falta de democracia que cada vez se ve más en las instituciones europeas, eh, pues tenemos ya a Pablo Gallego de Democracia Real ya aquí en nuestros estudios. Buenas tardes. Buenas Pablo. tardes. Yo creo que eres el primer dry que viene aquí a, a la persiana, ¿eh? A la persiana, sí. A la persiana, sí. sí. A, en Aurasol hemos, hemos eh, tenido a menudo, pero nunca habíamos tenido, Una yo persiana. creo, a alguien de Democracia Real ya en uh -huh. la Persiana. Un placer. Vale. <risa> en cualquier caso, eh, bueno, ¿qué opinas para empezar de, de estas medidas anunciadas ayer por Nicolás Sarkozy y Angela Merkel? Bueno, esto es lo que se traduce al final es una pérdida de soberanía total en nuestro país de la economía. Al final, la, tanto Sarkozy como, como Merkel están haciendo que incidir, incidir totalmente en la economía española tomando esta medida. Ya vimos que tanto Zapatero como Rajoy hicieron la reforma constitucional en la cual metieron... Ese, ...esa palabra déficit dentro de la Constitución... ...interviniendo totalmente en la Constitución que es social... ...metiéndola directamente ya en el, en el tema económico total... ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, cuando pensamos en el déficit, el gasto, ¿no?, entre las comunidades autónomas, el gasto del Estado, el gasto del ayuntamiento, es cierto que España en eso tenemos un problema, porque realmente ha habido un gasto muy alto, pero nadie se está fijando en la otra parte del déficit, que son los ingresos. Entonces, pues claro, la, esta medida de austeridad, que es lo que nos pretenden imponer estos recortes sociales, hacen que no haya una salida visible hacia la crisis. Es cierto que hay que contener el déficit, pero… Hay que contenerlo a partir de ingresos, no a partir del recorte de gastos, ¿no? Es lo que siempre se se habla desde el movimiento 15M, por ejemplo. Hacías alusión ahora a Zapatero y a Rajoy, los hemos visto ya los dos muy contentos en la celebración de la Constitución, muy contentos por ese... Nuevo tratado que se perfila, pues que salió ayer de esa reunión de Sarkozy y Merkel. ¿no? Viendo el panorama actual de la Unión Europea, viendo cómo los países que han tenido estos problemas tanto de déficit público como de deuda pública, como han sido Italia y Grecia, y lo que han hecho con sus gobiernos y los gobiernos de concentración que han formado, eh, no es de extrañar que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista estén completamente de la mano en esta situación ahora mismo. Bueno, pues... Eh, Una de las medidas que se propone o que, bueno, que Merkel consiguió, eh, bueno, ha conseguido ya instaurar, es que no se lancen eurobonos desde el Banco Central Europeo. Esta medida, eh, ¿cómo crees que podría afectar a la...? Al... Matizada hoy por la comisión, hay que decir. ¿eh? Sí. Esto, que el, La propia comisión ha dicho que todo es negociable, eh, pero que los eurobonos siguen siendo una solución posible, que no lo, lo contempla Merkel. El tema de los eurobonos, claro, es que significa eh, una Europa solidaria, cosa que ellos no van a querer decir. Significa compartir toda esta serie de déficits ¿no? y cómo financiarse, cómo financiar toda la deuda que tiene. Aquí yo creo que Podemos dar una serie de datos que así también las personas que nos escuchan pues pueden ver cómo es el panorama, ¿no? Un resumen fácil. Por ejemplo, cuando estamos hablando del déficit, estamos hablando que España, por ejemplo, tiene ahora mismo tiene tuvo en 2010 un déficit de un menos 10% casi, y ahora está, eh, se se habla que termina el año en un, en un 6, eh, mientras que Alemania, por ejemplo, tiene un 4,3, mientras y otros y ahora los países que han sido intervenidos, en el caso de Portugal, por ejemplo, Grecia están en el 10 en el que está España ahora mismo. Y Irlanda, por ejemplo, con esas te teorías económicas neoliberales que la siguieron a rajatabla está en un menos 31, por lo tanto es una situación bastante impresionante. ¿Qué le ocurre? Claro, con, cuando vemos este déficit estamos dando cuenta que Alemania tiene una balanza comercial muy buena, muy positiva, ¿por qué? Porque es una máquina de exportación y entonces pues eso hace que ese déficit sea tan bajo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a mirarle otra pauta macroeconómica? Porque si miramos la deuda pública, estamos dando cuenta que Alemania, por ejemplo, tiene un 83% de deuda pública sobre el PIB. En España pluto. creo que es el 67%. Y en España es el 67%, o sea. 66%. Entonces, eso, eso está diciendo que en España algo no tan mal estamos haciendo. El problema que existe siempre en la economía, que al final es un análisis de, la, de lo que está pasando, es que si tú tienes un déficit que es problemático y si tú tienes un, un paro muy alto, pues claro, realmente tienes un problema, ¿no? Entonces, pues eso es lo que no se le puede echar a Alemania. A Alemania, la balanza comercial tan fuerte que tiene y la gran capacidad de exportación, aparte del I+, D de, y de toda la serie de pautas que tiene, pues lo que le hace que no esté en ese riesgo Aún así, ya Standard Poor's también ha, ha dicho hoy que le pueden bajar la calificación. Pues, entonces, porque también su economía... Depende de también de, la, de estas economías periféricas del sur y tanto de Irlanda y esto hace que, que también pues, es, es, tengan esa valoración. ¿no? Pablo, eh, dejando de lado un, un momento el tema económico, uh -huh. a nivel democrático eh, ya hemos vivido, por ejemplo, lo que supuso esa reforma constitucional que ya hablábamos antes en España. Eh, pero empezamos el programa reflexionando sobre eso ¿no? Si, si se ha hecho una cesión de la soberanía nacional española En pos de un, de un mandato eh, democrático europeo Pero parece que el mismo déficit que se ha visto en la reforma de la Constitución se va a ver en la reforma de la nueva Europa, ¿no? Eh, parece que hay unas élites que están marcando muy claramente el camino y que es muy difícil salirse de esa senda. Claramente. Es de las la mismas agencias de calificación son agencias cuya participación la tienen los bancos. Por lo tanto, es el sistema financiero internacional que está dando un golpe de Estado. Eso es indudable y eso yo creo que ya después de todas las pruebas aportadas... Quien quiera que no lo acepte es así. Ahora mismo es como si estuviéramos invadidos silenciosamente por Alemania y por Francia. Porque es lo que tienen ahora mismo ese, eh, ellos tienen el control total del Banco Central Europeo, que es el, el único que podría dar a la maquinita pero no lo va a hacer, obviamente. Dar a la maquinita. Cuando digo dar la maquinita, digo dar a los billetes, intentar buscar otras otra medidas, ¿no? Las medidas que tomaba España. Dices inflacionar. Ah, uh -huh. O sea, para fomentar la exportación y reactivar la economía interna, um, depreciar el euro. Seguir un poco el modelo estadounidense, tal vez. ¿Seguir un poco el modelo estadounidense? Sí, bueno, claro, el modelo estadounidense al final lo que está haciendo es crecer con más deuda todavía, ¿no? Es intentar ya fomentar lo que sea el capitalismo. Yo es que, en, en mi opinión personal, veo que el sistema competente está ya degradado. Uh -huh. El sistema financiero internacional ha hecho caput y a ver quién es el que realmente da... Yo la solución eh, planteamos siempre que Debe ser desde la política, pues realmente la política es la que cambia el modelo. Lo que pasa es que es una política muy, muy valiente. Estamos hablando que España ahora mismo es un muerto viviente. ¿Es muerto viviente en qué sentido? España ahora mismo anda, pero está muerta. Y la, las consecuencias cada vez serán peores. ¿Por qué? Porque ni las pymes tienen los créditos que necesitan eh, y cada vez todo se va complicando mucho más. Por lo tanto, eh, la situación es un poco drástica. Uh -huh. Claro, eh, no paramos de escuchar en los medios de comunicación que esta crisis de la deuda europea se soluciona con más Europa, pero sin embargo quienes tienen las riendas aquí son Alemania y Francia, que además también siempre se dice que sí que elegimos al Parlamento Europeo, no elegimos a la Comisión, pero tampoco hemos elegido a Sarkozy ni a Merkel. Claro, claro, eso es algo bastante discutido y hay intervenciones muy buenas de eurodiputados hablando sobre ello, sobre cómo realmente hay gente ahí que no está siendo elegida por nadie y que están completamente gobernando. Si me permites el apunte por al que esté en casa y quiera bucear un poco más, recomiendo un vídeo que hay en internet en el, Europarlament, en el Europarlamento de un, de un euroescéptico de derechas inglés, que es Nigel, Nigel Farage, Eh, Nigel Farage para los, los menos anglosajones, en el que expone eso, ¿no? Básicamente lo que dice el, el, el vídeo es con qué derecho y se lo está espetando al, al presidente del Parlamento Europeo. Luego es, es una situación realmente delicada, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite y la legitimidad de las decisiones que se puedan adoptar en el seno de Europa, eh, tanto desde la Comisión... Eh, como en el Parlamento, sobre todo teniendo en cuenta que en Merkel y Sarkozy se reúnen y en dos tardes solucionan lo que no se pudo hacer en, el, en todos los tratados los intentos para establecer una constitución por ejemplo. Hombre, ellos y ahora mismo lo que están haciendo es proteger el sistema que en este momento para ellos el balance les favorece, es decir la jugada ahora mismo para ellos es perfecta, por eso son los que están liderando. Habría que verlos a ellos en la situación de España o de Portugal como ellos, vamos, ya se habrían salido del euro y habrían salido absolutamente corriendo, incluso con amenazas. El tema es este el tema es cuando tú estás en una posición en la cual ¿A ti te beneficia estar en el euro? ¿Por qué? Porque tu moneda, ¿sabes, no? La moneda ahora mismo del euro para comprar productos alemanes es barata y es una moneda positiva porque le da estabilidad al país, pero en nuestro caso no es competitiva. Nosotros hacemos unos productos que no son competitivos con los alemanes y los estamos vendiendo un poquitín más barato. Por lo tanto, al final no puedes ganar en exportaciones por eso, porque realmente al comprador extranjero le merece más la pena o mejor comprar alemán por un poco más que el español. Vamos a sin lugar a dudas, comprar chino. Y, y comprar el comprar, chino, ¿no? ¿no? <risa> Ya sí, claro. <risa> Puede ser que se esté desgastando también ese sueño europeo del que estábamos hablando al principio, que ya no solo sea Inglaterra y pues, otros países que estén en una posición económica más favorable los que ven Europa con escepticismo. Hombre, es que Europa realmente debería haber nacido como un Estado social y político ¿no? de derecho, un Estado completamente democrático. Lo que hemos visto es que al final ha sido una unión económica. Vamos, Nada más que nos tenemos que remitir a los hechos. La idea de Europa nace a través de la unión de, del carbón y el acero. Por lo tanto, ya era una unión puramente económica creíamos que con este himno de Beethoven ¿no? y con esta constitución ¿no? y, y las ganas que parecía o el marketing que nos han vendido parecía que iba a ser una gran unión de, ci de ciudadanos eh, los estudiantes incluso hemos viajado de Erasmus hemos conocido otras culturas también hemos visto que los, incluso los jóvenes de otros países también ven los mismos problemas que nosotros tenían ese euroescepticismo hacia esta Europa que estaban viendo y bueno, ya creo que lo han dejado bastante claro que eh, los que mandan los que les va bien y al resto, bueno, pues que se limiten a escuchar Y veremos lo que pasa, ¿no? ¿En qué momento hemos llegado hasta este punto? ¿Dónde debería haber separado la máquina de la especulación en Europa para no llegar a esta situación? Esa es una muy buena pregunta y a la vez difícil. <risa> Pero bueno, eh, yo creo que al final hemos caído en una trampa que incluso podríamos plantear que nuestros dirigentes saben que vamos hacia ella. Ellos o sea, tenían que plantear que llegaba, llegado un punto, llegado un momento, no podían eh, competir contra estos países de la Unión Europea no pueden competir en este marco tú no puedes competir, como he dicho antes contra un país que hace unos productos mucho mejores que tú y vende con la misma moneda ni tampoco vas a poder competir con un país como China que hace 14 horas eh, en un trabajo y un producto muy barato y a, un buen, y a un precio que hay alguien que lo comprará aunque no sea un producto bueno pero siempre hay alguien que lo compra España realmente, mientras se dedicaba a una burbuja inmobiliaria lo ha dejado completamente caos porque ahora en el momento en que hay 5 millones de parados, 60% que no tienen una formación específica y que a lo mejor podrían estar trabajando en, en, en el sector de manufacturación de industria y eso, en España no hay ningún tipo de industria realmente para que estas personas tengan su trabajo y se puedan ganar la vida dignamente por lo tanto, ahí entra la complicación entra la complicación en que es muy importante que la gente sepa que se prepare para todo lo que pueda pasar porque yo considero que ahora mismo, yo soy andaluz por ejemplo Eh, no, cuando... no, no lo habíamos notado. <risa> y cuando eh, esa familia, ¿no? Ese millón y medio de familia empiecen a no contemplar eh, esa, ese subsidio por desempleo. Si el gobierno se piensa que esa familia se va a quedar mirando al aire o hacia arriba para ver qué pasa y cómo solucionar el problema, pues no sé, creo que son un poco escépticos, ¿no? Existe, ¿existe Europa sí. más allá del euro. Eh, y ¿te parece que podamos ver un escenario donde en los próximos meses? No sé si España, pero si países como, por ejemplo, Grecia o, o Portugal pudieran estar ya con un pie fuera. Hombre, eh, la situación en Grecia, si os dais cuenta ahora mismo, no se está hablando mucho de ello. Y es porque desde los contactos que también tenemos nosotros en Democracia allí, allí, está ya allí, están pasando cosas que no se comentan. Por ejemplo, hace poco en el norte de Grecia cortaron directamente la luz de una central eléctrica y dejaron a varias ciudades sin luz. Hasta viendo una pequeña revolución allí. Por no decir, una revolución. Eh, la gente se ha levantado porque ha visto que la situación es completamente insostenible, nadie le da trabajo, les están cobrando unos impuestos que no tienen ningún tipo de sentido, es decir, de repente se me aparece a mí, soy un iluminado y te digo que tienes que, tienes que pagar impuestos dependiendo del número de metros cuadrados de tu casa, así, no sé, es decir, un impuesto al aire. Entonces, pues, todo está haciendo que en vez de fabricarse soluciones, en vez de buscarse manera en que la gente se pueda ganar su vida de manera digna, se pueda buscar proyectos de gestión, se pueda buscar proyectos en los cuales los trabajadores tengan una salida, todo lo que está viendo son recortes, recortes y más recortes. Y bueno, es decir, ahora mismo por lo pronto hemos visto la versión de recortes light, pero estamos viendo en otros países que los recortes están siendo del 30%, como en Grecia, por ejemplo. Uh -huh. Veamos a ver lo que pasa cuando uno, de, por ejemplo, de los sistemas de salud pública, más importantes del mundo, que hace el español, y que no es tan caro como el que dicen, que estamos hablando de un 9% del PIB, cuando en Estados Unidos siendo privado es un 20%. Estamos hablando que es, un, que es un sistema de salud Que no le engañen a la gente, que no las engañe Es un sistema completamente rentable El problema es que si no hay gente trabajando Pues obviamente el Estado no tiene ingresos Y ahí comienzan los problemas ¿no? Una de las soluciones que se lanza también es pues Que se establezca una política monetaria y fiscal común Pero ¿cómo afectaría esto a, a nuestra democracia Y a nuestra independencia o soberanía? Y sobre todo ¿qué, ¿qué política monetaria y fiscal? Ese es el problema Es decir, no veo a Alemán El problema al final es que cada, cada país tiene su sistema Entonces, una, ahora mismo estamos hablando que Alemania, por ejemplo, tiene una reforma, una república federal, ¿no? Y España, por ejemplo, tiene la monarquía esta que tiene parlamentaria con sus comunidades autónomas. Cada, eh, cada comunidad autónoma con el Estado y cada land, lender, ¿no? En este caso, con el Estado alemán, tiene su propia legislación, tiene sus propios eh, impuestos, lo tiene completamente diferente, es decir, están completamente estipulados. Es jugar a un juego en el cual no pueden, pues es que no sé hasta qué punto... ¿Cómo nos han vendido la moto del euro? O sea, ¿no? Y yo no sé, yo soy una persona joven de 23 años, no lo he visto tan... Pero es que ahora que lo veo lo veo desde lejos, digo, ¿pero quién, ha, quién, quién nos ha dicho esto? ¿Quién nos ha dicho que esto podía ser posible? Hemos visto que no. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí no. en La Persiana. Eh, estaremos pendientes también pues, eh, de ese observatorio de democrático que tenéis abierto <risa> y, en todo caso, por fin ya en La Persiana. Okay. pues Muchísimas sí. gracias a vosotros por invitarme ¿eh? y invitarnos a nosotros. Seguimos Venga. en La Persiana. Okay.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 Desde hace unas semanas, antes incluso de que el cadáver político de Berlusconi cayera del árbol, hemos estado oyendo hablar de Super Mario. Por si, dentro de vuestra cabeza, han empezado ya a despertarse asociaciones extrañas, os tranquilizamos. No se trata de un fontanero italiano con enorme mostacho y aspecto abrazable, sino de Mario Monti, el hombre elegido para liderar el gobierno tecnocrático que va a salvar la economía del país transalpino. Mario Monti es, a día de hoy, primer ministro del gobierno italiano, asumiendo, a su vez, la cartera de Economía y Finanzas. Pero decir esto sería quedarnos muy cortos, pues Super Mario ha dedicado su larga trayectoria como economista a entrar en las más altas instituciones. Hemos querido, en La Persiana, daros un breve repaso por la trayectoria de Monti. Nacido en Varese en 1943, Monty se graduó en Economía en la Universidad de Bocconi, estudios que complementaría más tarde la norteamericana Yale. En la prestigiosa universidad estadounidense fue alumno del premio Nobel James Tobin, uno de los más activos defensores de la regulación financiera, Ciel Keynesiano, y el creador de la llamada tasa Tobin, que debía frenar especulaciones internacionales en los mercados. Monti, que ha ido evolucionando su pensamiento económico hacia posiciones menos regulacionistas, fue profesor en la Universidad de Turín y en la de Bocconi, donde sería elegido rector y, más tarde, presidente. En el año 1994 entró a formar parte de la Comisión Europea propuesto por Silvio Berlusconi, ironías del destino, el mismo al que revelaría del gobierno en 2011. Ejerció de comisario de competencia y se hizo famoso por sus acciones contra Microsoft y la paralización de la fusión de General Electric y Honeywell en 2001. En 2004, un nuevo gobierno de Berlusconi no le ratifica como comisario y Monti entra a formar parte de la Oficina de Inversiones Europeas de Goldman Sachs. Durante su estancia en el banco de inversión, se produjo la manipulación de las cuentas griegas que, a la larga, provocaron la enorme crisis que ahora sufre el país heleno. Durante este tiempo Monty entra a formar parte También de Think, Th de Think Tanks Y exclusivos clubs de élite Es miembro de la cúpula directiva Del grupo Bilderberg Fue director europeo de la trilateral Y es el primer director de Bruegel Un potente lobby europeo de nueva fundación En todo caso, Monty sigue a rajatabla los criterios que parecen regir a todos los economistas que han entrado a formar parte de la política activa en los últimos años, con la crisis. Es académico, ha saltado indistintamente de instituciones públicas a privadas, eh, pertenece a las élites en la sombra y ha pasado por la nómina de Goldman Sachs. Compararlo con Berlusconi es como poner a Cary Grant junto a Cantinflas. Obviamente es difícil alcanzar las cuotas de corrupción, engaño y delito del gobierno de Il Cavaliere, Pero sobre Italia se cierne un futuro incierto. Monti va a preparar al país para la inversión extranjera, lo que se traducirá en una reducción del gasto público y en un aumento de la productividad, a base, entre otras cosas, de eliminar derechos laborales. Anunciando la nueva situación de las pensiones, Elsa Fornero, ministra de Trabajo y tan técnica como Monti, no, puso, no pudo o no quiso evitar llorar. Vamos a escucharla. dovuto y sí que nos ha psicológicamente, chiedere un secondo. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Sì, sì. Eh, posso sì. interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal Ministro Fornero? Eh, riguarda la deindicizzazione delle eh, pensioni Así hablaba Mario Monti, eh, cuya voz eh, no tiembla cuando tiene que hablar de recortes y de cifras macroeconómicas. Para hablar un poco de quién es Mario Monti y explicar un poco la situación italiana, hemos estado hablando hace unos minutos con Loreta Napoleoni, ¿verdad, María? Sí, así es, y nos ha contado pues, quién es desde una perspectiva propiamente italiana y también nos ha hablado de y esa fornero. propiamente económica también. <ríe> sí, también llama la atención cómo sale Mario Monti al rescate, ¿verdad? Sí. Al rescate de esa fornero y cómo salen los flashes de... De las cámaras. Sí, es un, un emotivos flashes que sí. silencian los sollozos de la señora forme, Fornero. <risa> vamos a escuchar a Loreta Napoleoni. Bueno, pues una tarde más. volvemos en directo, en línea, con Loreta Napoleoni, que es economista y ya nos escucha desde Londres. Loreta buenas tardes. Buenas tardes. Hacerte una entrevista a ti, Loreta es eh, como recorrer el mundo. Nunca sabes dónde te vamos a encontrar. <risa> Pero yo vivo en Londres, Ah, hoy estoy en casa. Vale. <risa> en todo caso, eh, te llamábamos para preguntarte por eh, Mario Monti, el nuevo sí, presidente sí. Del, del Consejo de Ministros italiano y ministro de Finanzas también. Eh, sí, sí. ¿Exactamente mm, quién es Mario Monti? Hemos hablado un poco de él, de su relación con la Comisión Europea, de su pertenencia a grupos como Goldman Sachs en su momento o como al grupo Bilderberg o algunos tipos de think tank. Pero, eh, ¿quién es, ¿quién es eh, Mario Monti, según, según tú? Bueno, él es un economista que fue hasta algunos días el presidente de la Escuela Business School de Milano, que se llama Bocconi, y también es uno de los hombres que ha trabajado con Prodi, Eh, al final de los años 90 mm, para constituir el euro eh, él lleva también como prodi del partido de la democracia cristiana que fue el partido del centro muy muy eh, relacionados eh, a la iglesia y también al vaticano que ha gobernado el país eh, hasta eh, el mediano de los años 90 entonces eh, Eh è un hombre neoliberista per suo gusto perché ha lavorato con uh, Goldman Sachs, vero? La la è che es que Mario Monti è è l'uomo del nuovo centro de Italia. Si vede una, una la costituzione di un nuovo di una nuova coalizione mm, de, co de partitos che quiere crear un otra vez la democrazia cristiana. El, lo chiama nel grande centro. E eh, entonces en realidad este no es un gobierno tecnico. Es un gobierno politico de transizione de una situación donde hay dos mm, coaliciones, una de de izquierda e y otro de derecha y um, de una nueva coalición que es la coalizione coalición del centro. E l'appoggio de Mario Monti Lleva de, uh, el Vaticano y los, los poderes fuertes de Italia, la Confindustria, que es la Asociación de los Industriales, y de la alianza entre um, los democristianos del pasado, como Prodi, por ejemplo, y los que se llaman en italiano Cato Comunisti, es decir, miembros del Partido Comunista de Italia del PC che furono muy muy cerca alla Democrazia Cristiana y e è rappresentante di categoria de hombres es il presidente della Repubblica d'Italia de Napoletano chi che es que ha aperto negli años, um, al fine degli anni 70 a un compromesso storico con la Democrazia Cristiana. Loretta sorprende un poco eh... Bueno, la situación de Mario Monti, decías que es un, un neoliberal, sí. pero él eh, cuando estudió por ejemplo en Yale, eh, lo hizo y fue alumno de James Tobin, uno de los eh, economistas keynesianos pues de, de mayor referencia, ¿no? que recibió de hecho el premio Nobel y que es el introductor de la tasa Tobin, que quiere grabar los, eh, las transacciones internacionales para evitar eh, problemas de especulación como los que está sufriendo ahora la zona euro. Eh, ¿Por qué ha evolucionado el pensamiento de Monti desde el keynesianismo, el intervencionismo en economía, hacia esta nueva ola neoliberal y de ortodoxia económica? Bueno, eh, yo creo que eh, es una evolución que se ve en todos los economistas de Europa. ¿eh? No, no es solo Monti. El, el euro, la constitución del euro... Jest, jest, jest, jest, jest, jest, idea jest, jest, jest, To jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, muy jest, jest, jest, jest, jest, jest, De, de cómo se maneja uh, la, el gobierno uh, económico, la economía uh, las el, el impuesto, impuestas todas esas cosas así uh, ahora se habla de um, una constitución de, de, um, muy uh, sólida uh, o, donde se sabe bien lo que se hace en todos los países uh, pero hasta El empiezo de esta crisis la, la, la conducción de la economía de los países miembros fue una conducción neoliberalista, saber decir, sin reglas, porque ese es el concepto del neoliberalismo es un concepto sin reglas, a decir el mercado um, maneja mejor la economía que los gobiernos y de, que las reglas ese es el concepto. El, La teoria Keynesiana jest mm, una teoria de mm, maksim, mm, no maksimum, pero mayor controllo del governo sopra gobierno sobre la economia. Um, pero no, yo yo no creo que hoy hay mm, también en los Estados Unidos gente como Stiglitz y Krugman, no se puede decir que son eh, verdaderamente neo-keynesianos, eh, porque hasta algunos meses antes o algunos años antes fueron neoliberistas. <risa> Loreta, para finalizar, el domingo el nuevo gobierno de, de Mario Monti aprobó el durísimo paquete de medidas para ajustar la economía italiana que ayer además fue presentada en la, en la Cámara Baja eh, según algunas informaciones Italia habría colapsado de no aprobar este paquete, ¿es así? y ya también pues para apostillar, ¿qué opina sobre las lágrimas de, de la ministra de Trabajo Elsa Fornero? <risa> bueno, sí. uh... Bueno, yo creo que no va a ser muy fácil eh, de aprobar esta manobra. Um, el problema eh, grande eh, es el, eh, que es una manobra, que como la manobra antes de Berlusconi, que en el SESIA 2 antes de esta, es, un, es una manobra donde mm, lo que, que van a pagar mm, es la uh, clase media, que es muy pequeña, porque tenemos problemas de desempleo enorme en Italia también, Y, um, no hai una tassazione um, sopra los ricchi, in particolare si habla della patrimoniale che la, la tassazione sopra lo, los um, patrimonios che non la van a ser, perché Berlusconi ha dicho che ese es un governo che necessita el apoyo del partito de Berlusconi, del del PDL perché senza questo appoggio non vuole buscar la maggiorità para votar um, la riforma che han presentato. Entonces Berlusconi no quiere una tassazione sobre los patrimoni, entonces non si hace questa um, tassa. La riforma della della pensione, della gente che si jubila, um, entonces uh, han dichiarato che uh, l'UNES Eh, se van a parar todos por cuatro horas eh, eh, yo, yo creo que la situación no es tan positiva por Monti como mucha gente piensa eh, porque los partidos eh, tienen que considerar lo que piensa la gente, porque todos tienen miedo que no lo van a elegir una otra vez y sobre la, sobre la ministra, bueno, yo creo que Ese es un señal de la tensión que, que hay en el, en el gobierno y también a todos los niveles eh, profesionales en Italia. Decir, mucha gente no cree que esa maniobra y que esta política de austeridad va a marchar. Mucha gente piensa que esa es, es la fórmula que han aplicado a Grecia eh, hace algunos meses eh, o un año y el Resultado es un resultado catastrófico, entonces um, piensan que puede ser que esa política va a ser una política negativa. Es por eso que yo creo que es muy difícil también para los ministros de aceptar este tipo de reforma, de, de reforma que son reformas impuestas de Bruxelles, ¿eh? porque eso no. No, no, no lo han producido solo los italianos ¿eh? Monti se fue a Bruselas, la Merkel y Sarkozy le han dicho nosotros queremos que tú hagas esas cosas, la misma cosa que ha pasado con <coughs>, Papa Andreu uh -huh. y él la tiene que hacer porque esa es la Europa donde nosotros vivimos uh -huh. Pues Loreta Napoleón y muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima Sí, hasta luego Veremos en qué punto del mundo estás cuando hablemos contigo <risa> la próxima vez, adiós Gracias Loreta Adiós, adiós. Y no todo en Italia es tan negro, sino que hay cosas hermosas hechas desde hace siglos, eh, como esta tarantela del gargano, una historia de amor cantada en, en siciliano antiguo, viejo. Ni los italianos entienden lo que quiere decir, pero a todos les toca el corazón. No bello giardini, nasmea fanno bello torni di findor in lei, di findorni lei, torni di bindormi lei, annamurarini, lei annamurali, dormi di dormi lei, annamurali, di preda preziosi e ori ma casa la caverna, me casa la caverna, ben sa fundani. Brava fundani, me ciò la caverna fundani. Hey ayya va col la cueyya, ayya va col la cueyya, ayya va col la cuazzorgendi. Acqua solciej dzieci, i ja ją podnika, co paszę na merta, kopa się na merta, kopa się na kopa się na E fosse morta a cantava tu saba e cantava la cantava tu saba per la misericordia cantava bella dicevi cantava tu bella dicevi a Persiana mi mi Ruedas por pies María, te tengo alguien que presentar A ver, ¿quién es? Está al otro lado del teléfono, ¿nos escucha ya Carlos Rodrigo? Muy buena, ¿qué hay? María, Carlos, Carlos, María Hola, Carlos, buenas tardes, por fin nos conocemos radiofónicamente Sí, ya, ya teníamos ganas Ella es la que manda aquí, ¿eh? O sea, que ah. trátala bien Firme Yo soy la Merkel de la persiana. Es la Merkel de la persiana, nunca mejor dicho. Nos lleva con disciplina fiscal. Carlos, ¿qué nos cuentas esta tarde? Pues nada, hoy en este Constitucional Día nos hemos despertado con una sentencia del Tribunal Supremo que confirma la anulación del acuerdo de copago que pretendían instaurar para el sistema de, de la ley de autonomía y atención a la dependencia. El Tribunal Supremo emite un, un auto declarando la inadmisión del recurso que presentó el Gobierno contra esta sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba que declara el uso de acuerdo del Consejo Territorial para lo que conocemos coloquialmente como, como el copago. O sea que, por así decirlo, sería ilegal el hecho de que se cofinancie una persona de ayuda, por ejemplo, en el caso de que fuera necesaria debería asumir todo el coste la institución pública en este caso la bueno la comunidad autónoma no que sea la, la encargada de tramitar dicha a, ayuda eso es interesante entonces, crees que entonces se se, va, se abrirá o sea, se creará perdón jurisprudencia al respecto y a partir de ahora se tendrán que pagar la totalidad de los costes ¿no? derivados de la asistencia médica Claro, la, la sentencia del tribunal eh, es clara, con lo cual pues ahora tienen que, que aceptar ellos eh, esta medida ¿no? ¿Para cuándo crees que en Madrid, que eh, sabes que hemos tenido principal eh, o mayores problemas, eh, podríamos ver eh, ya por fin finalizado el copao? Pues, a ver, en, en principio, ahora encima con el, el PP en gobierno, eh, yo lo veo complicado, pero bueno, hay que ver cómo, cómo va avanzando en, en este aspecto, ¿no? Es, es complicado hacer una aventura con, con los mandatarios que tenemos, la verdad. Y supuestamente eh, esta medida también ayudaría a bloquear pues, la propuesta del Copago en Cataluña, que también está vigente todavía, ¿no? Bueno, no sé si al, al estar en concreto dedicada a la ley de dependencia eh, af afectará, por ejemplo, al tipo de copago que se ha impuesto ahora en Cataluña que es sobre las recetas médicas. Eh, no lo sé, veremos de todas formas. Eh, la sentencia del Supremo está ahí. ¿Y qué más nos traes, Carlos, hoy en este Constitucional Día? Pues mira, hoy en este Constitucional Día también eh, Rajoy ha declarado que su, su primera ley va a ser la de la estabilidad presupuestaria, que bueno, aunque no esperábamos desde la, el sector de la dependencia, no de la discapacidad, ninguna alusión primeramente a, a nada que tenga que ver con esto, pero sí, bueno, pues don Mariano nos confirma que las sospechas de que tenemos, de que todo lo que tenga que ver con, con la ley de autonomía, Eh, personal va a estar paralizado hasta bastante, bastante tiempo. Entonces, eh, recordamos que en la, durante la campaña electoral, Mariano Rajoy dejó ese titular de que la ley de dependencia no es viable. Al día siguiente Ana Pastor eh, apareció en otro medio de comunicación diciendo que la ley de dependencia era sagrada. Parece que va a ser más bien que no que no es viable, ¿no? Eh, o esa es la perspectiva que va a dar el Partido Popular. Desde luego, las, las medidas que, que ellos van a empezar por, por tocar, como ha confirmado hoy Rajoy, pues van a ser todas las referentes a la economía. Con lo cual, una vez más, nos va a tocar esperar a los demás. Si sí, parece que Rajoy ya se ha puesto manos a la obra haciendo esos deberes de la Unión Europea. Y bueno, pues desgraciadamente una de las cosas que va a tocar es esta ley de la dependencia. Sí. ¿Qué más, Carlos? Pues mira, hoy mientras todas estas noticias eh, sucedían, pues eh, nosotros celebrábamos la... ...la Constitución, ¿no?, que hoy día, 6 de diciembre... ...fue ratificada en, en referéndum, ¿no?, una Constitución que... ...que, bueno, eh, nos ampara a, a todos los que residimos en el territorio, ¿no?, ...y que, por ejemplo, en el artículo 10 no, nos habla de la dignidad de las personas, ¿no?, ...y el libre desarrollo de la personalidad y a los derechos de los demás... ...como fundamento del orden político y de la paz social... Eh, ...esta paz social... Es difícil de, de conseguir para una persona con discapacidad que, por ejemplo, eh, en el, con las barreras arquitectónicas que existen hoy en el día y lo que es peor mentales, pues ve hay una dificultad de encontrar su, su hueco en, el, en este artículo. ¿no? También, por ejemplo, en el artículo 19, que nos dice que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia. Bueno, pues existen tantos hogares sin una accesibilidad total, que la libre elección de residencia se ve mermada de manera notable, ¿no? También, por ejemplo, el artículo 21, que nos habla del reconocimiento al derecho de reunión pacífica, y es que en una gran mayoría de lugares de reunión la accesibilidad para todas las personas no está ni contemplada, ¿no?, por, con accesos, por ejemplo, como unas escaleras, pues, pues imposibles, ¿no?, de, de superar, ¿no? También en el artículo 23, ...que dice que los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos directamente... ...y aunque mucho hemos avanzado en accesibilidad a organismos públicos... ...que todo hay que decirlo... ...pero que los recortes presupuestarios a los que estos se están viendo sometidos... ...pues están también pausando todos los avances que se estaban haciendo... ...para la accesibilidad de, de los que todavía restaban sin, sin tener plenos accesos ¿no? También el artículo 25 que nos dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, pues eh, en materia laboral las personas con discapacidad seguimos excluidas de muchos empleos, ¿no? Y junto a los recortes que, que están viniendo, pues también eh, conllevan la retirada de proyectos que en este respecto estaban trabajando. También, por ejemplo, ya por no aburriros más, en el artículo 39 pues los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Y bueno, ¿dónde está esta protección social para una familia que no recibe ningún tipo de ayuda para cuidar de sus familiares con discapacidad? no Estos son, imaginaros solo seis artículos de una constitución que hoy 6 de diciembre muchos celebramos, pero que, que para celebrar de una forma total pues deberíamos conseguir que, que todo el pueblo y todas sus personas ...estemos incluidas en él. Carlos, eh, entonces podríamos decir que todos los españoles... ...son iguales ante la ley... Eh, ...siempre y cuando no, no tengan una minusvalía, por ejemplo. Eh, claramente, podemos hablar de, de esa afirmación. Uh -huh. Es una... Eh, ...por así decirlo, el mensaje sería claro... Eh, ...siempre y cuando se garantice la accesibilidad de todo el mundo a todos los derechos que se supone que tiene, eh, ten, claro. viviríamos en una democracia real ya, por Claro, cierto. es que es, si, si, nos, si leemos los artículos de la Constitución como tales, es, son unas palabras maravillosas, ¿no?, que tenemos derecho a, a tantas cosas y también, lógicamente, pues unos deberes, ¿no?, pero si sí es verdad que es que ni, ni nos dan el derecho a, a cumplir esos deberes, ni podemos cumplir esos derechos, o sea, esos deberes porque no tenemos acceso real a, a ellos, ¿no? ¿Qué se podría hacer a este respecto? ¿Podríamos hablar de una propuesta de reforma constitucional más inclusiva, tal vez? Eh, más que una reforma, porque eh, muchas veces eh, leyendo la Constitución pues lo he pensado, ¿no? De decir que quizás no sea más un, un tema de reforma, sino un tema de, de hacer realidad lo que ya está escrito, ¿no? Que, que esa igualdad sea una igualdad real, ¿no? Con la eliminación de barreras... Con la facilidad de, de puestos de, de trabajo De que también eh, No es más que Porque tampoco Si tenemos una igualdad real eh, María Gerardo No necesitamos eh, Por ejemplo No necesitaríamos esas cuotas al que, que vienen cumpliendo Las empresas de trabajadores Con discapacidad ¿no? o sea, Las cosas se, se consiguen Por la, la propia lucha de cada uno Y su propio esfuerzo ¿no? Siempre y cuando tengamos Pues ese acceso real a la igualdad Carlos, eh, el trabajo que estás haciendo aquí en Agora Sol, en La Persiana es sin duda uno de los pasos previos eh, para conseguir una igualdad real entre todos los ciudadanos sí, Muchas gracias duda. Muchas gracias por estar aquí una semana más A vosotros, hasta el jueves Hasta, hasta. la próxima, Carlos El momento de codificarse en ceros y en unos y transmitirse vía electrónica a través de los conocimientos de nuestro querido Dante Schema que ya está aquí sentado a la mesa. Queridos sois también para mí todos vosotros. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Sherma? Como Schumacher. ¿Sherma? Sí, es líquida. Sí, pero bueno, estoy acostumbrado a ir de todo. Es Sherma, es Kerma. Serma, así que lo pronuncias decentemente. Serma, vale, no nos si la R, en la, la SCH más o menos. Okay. Estamos internacionales hoy, ¿eh? de todas Estamos, formas. Vamos, sabe decir. Viva, <risa> Viva el mestizaje. Viva. Y al otro lado del teléfono tenemos a un nombre un poco más fácil de pronunciar. Dani, buenas noches. Buenas noches. <risa> un placer tenerte aquí. Eh, Igualmente. Uno en estudio, uno en su casa. Las maravillas de la tecnología. <risa> Esos ceros y unos que nos va a procesar ahora Dante con la ayuda de Dani para... Convertirlo en texto normal que todos entendamos pues, ¿Y, eh, y de cuál es el tema de hoy? Pues la verdad que, bueno, vamos a, a pausar un poco al bueno de Nikola Tesla eh, El otro es día que, creo... Esto te lo explico, eh, María El otro día estuvimos aquí hablando sí. de energía libre y de, de cosas de Lo más interesante de todo fue cuando tú no estabas yeah, Vaya, me eh, ¿no te tendré que ir otra vez Lo van a retomar <ríe> la próxima semana, no te preocupes <ríe> Sí, bueno, ahí están los beneficios del podcast Pero tú tranquila que habrá <ríe> energía libre para siempre Eh, para otros muchos eh, entregas. Entonces, bueno, hoy la verdad que queríamos volver un poco más con la esencia de esta sección. Queremos hablar de software libre, redes libres, todo lo que sea sacar un poco la informática, internet, las redes sociales del control de compañías privadas. Entonces, bueno, si sí, Dani nos va a ayudar a, a entender un poco mejor qué diferencias hay entre el software libre, el software privado o privativo. Eh, un poco le propongo si quiere usar como ejemplo los, el sistema operativo más conocido y más implantado que es Windows Que sería un ejemplo de, de, de software privado o privativo Y el caso de Linux que sería el, el primer exponente del software libre eh, Bueno pues sí, primero vamos a ver un poco qué es el software libre y luego lo comparamos con el software privativo Perfecto El software li libre tiene que cumplir básicamente cuatro, cuatro características que es eh, libertad de poder ejecutar un programa para cualquier propósito. Libertad de ejecutar ese programa eh, y de estudiarlo y cambiarlo para hacer lo que yo quiera. Libertad de redistribuirlo, es decir, copiarlo y, y dárselo a quien yo quiera sin que nadie me tenga que decir nada. Y además puedo mejorar el programa y sacar una versión modificada de él, para que cualquiera puede bajársela ¿eh? Y eso, como <risa> vemos en otros sistemas, en, en otros programas privativos, pues no está. Por ejemplo, eh, se ve fácilmente que en Windows, por ejemplo, tú tienes Windows como es, como te lo venden y se acabó. Y si hay un problema, pues eh, te esperas a que el programador de turno lo arregle o si no, pues te fastidias. Eh, no se lo puedes dar a otra persona porque eso se llama pirada. Bueno, ya sabemos todo lo que pasa con esos temas. Eh, no puedes cambiar nada, todo está como está y, y eso trae perjuicios para el usuario como se ve en muchos programas eh, Dani, un sí. una momento que te hago una pregunta muy muy específica eh, de estos cuatro aspectos que decías que tiene que tener el, el software libre sí. ¿existen eh, programas intermedios? es decir, que por ejemplo eh, el código sea abierto sí. pero haya eh, haya que pagar las licencias para producir algo con ese programa Sí, sí, sí o sea, el, primero, el software libre no tiene por qué ser gratis uh -huh. O sea, puede ser, si te fijas en ninguna de las cuatro opciones está el precio. O sea, tú puedes cobrar un por software libre. No pasa nada, sigue siendo exactamente igual de libre. Y luego, si una de esas cuatro mm, características no se cumplen, condiciones no se cumple ya no es software libre. En ese caso ya se llamaría software privativo. Eh, para que sea software libre de verdad tiene que tener esas cuatro. Porque, por ejemplo, hay software que te deja ver el código, pero no te deja modificarlo a ti, ni a nadie que sepa. Tienes que pedir que te lo cambien... ...y que alguien lo cambie de, de esa empresa, por ejemplo... ...o, bueno, así con otras cosas... ...por ejemplo, hay programas que te dejan ver el código... ...cambiarlo... ...pero si a ti no te gusta... ...bueno, a ti yo, yo por ejemplo no sé suficiente de programación... ...pero hay una comunidad de programadores... ...que les que, que quieren cambiar algo... ...y hacer su propia versión del programa... ...para que otras personas se salgan beneficiadas... ...si, a, si está saca una licencia que no lo permite... ...no pueden hacer nada... ...ese software va a ser propiedad de esa empresa... ...o de quien sea... Y por más que puedas ver el código y cambiarlo, no es legal hacer una, una versión diferente a la que está. Sí, sería aplicar eh, la inteligencia colectiva o permitir la inteligencia colectiva en el software, ¿no? Claro, sería el software libre se basa en que eh, el software es una idea, entonces se tiene que pasar de persona en persona y en ningún momento ese software tiene que volver a pasar. ...hacer algo privado y no poder pasarse a otra persona. Sí. Es como si fuese una receta de cocina, sí, sí. por ejemplo. Sí, tú tranquilo no... que, que ahora a continuación hablaré yo un poco de los beneficios... ...que aporta el trabajo humano el que sea colectivo. Así que bueno, si quieres... T tengo otra pregunta, Dante, sí, Dale, dale. Ser... dale. <risa> <risa> yo soy, soy como un niño en pollón, sentado en primera no, para, fila. para eso estamos aquí, para difundir. Eh, estaba pensando en, en sí, los igual. programas de edición de vídeo, por ejemplo... Sí. Eh, que es un caso que yo, desde mi ignorancia digital, pues eh, conozco un poco más. Eh, en el caso, por ejemplo, de que uno eh, haga un montaje de vídeo eh, con Avid, eh, con sí. ese programa de edición que es mayoritario en determinados sectores profesionales, eh, no es legal que yo haga esa, ese montaje, no es legal que yo publique después esa película montada con Avid Eh, sin haber pagado la licencia de Avid exactamente. Eso eso sería un, un caso muy claro de software sí, propietario. Sí. Pe pero códigos... po pero podría haber un software libre sí. que tuviese esa misma norma. Me refiero, es decir que cumpliese esas cuatro. Ah oh, no porque uno de los preceptos hemos dicho que pudiera ser utilizado para lo que se quisiera, ¿no? Incluso para claro. sacar dinero. Eh, sí sí, o sea, tú puedes sacar dinero de un software. O sea, es más hasta incluso. Del producto. Se... No estoy hablando del producto del software libre, ¿no? De, del software libre en sí. ¿Me entiendes lo eh, que quiero sí, decir? Sí, sí, puedes puedes, tú puedes hacer productos eh, comerciales de software libre. Uh -huh. Por ejemplo, tú tienes un programa de edición 3D. O sea, haces un vídeo, una animación y lo vendes a una empresa. Puedes hacerlo perfectamente. Nadie te lo va a negar. Uh -huh. Eso se basa en la libertad, ¿no? <coughs> se basa en que tú puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, lo que dices tú de los, los formatos, eh, los, los formatos privativos es un problema muy grave porque y cuando una empresa se hace con el control de un formato que se vuelve casi estándar no hay posibilidad de mover eso por eso, ejemplo eso se ve fácilmente en AutoCAD AutoCAD tiene el formato bueno, es un poco técnico, pero tiene el formato DWG y eh, cualquier empresa que quiera intentar hacer la competencia de AutoCAD lo tiene muy complicado porque el formato es privado de, de esa empresa si quieres utilizarlo tienes que pagar y ninguna empresa de arquitectos te va a Admitir un archivo que no sea de ese formato, porque es que es, lo tienen todos los programas que se utilizan, ¿sabes? Uh -huh. Ahí está el problema de los, de los formatos privativos. Sin embargo, si fuese un estándar público, cosa libre, cualquier programa se podría empezar a utilizarlo sin tener que estar luchando por competencia con una empresa gigante. Dani, te sí. pregunto también desde mi ignorancia binaria... Eh, ¿cómo se hace rentable este software libre? ¿O directamente desterramos la palabra rentabilidad en estos términos? Eh, no, es cierto, es cierto que es más difícil hacer rentable este tipo de software. Pero al vender el software sí que no es no puede llegar a ser menos rentable, pero eh, se pueden sacar ganancias de otro tipo de asuntos. Por ejemplo, eh, el soporte. Hay empresas que se dedican a vender, o sea, hay empresas que llevan ya 20 años, ...vendiendo distribuciones de Linux... ...por ejemplo Red Hat... ...es una empresa que... ...bueno no es una empresa... ...es Nobel, la empresa... ...pero vende una distribución de Linux... que ...se llama Red Hat... ...a empresas... ...y lo vende cobrando... ...y eso es libre... ...y lleva desde el año... ...ya no me acuerdo ni desde qué año... ...pero lleva un montón de años... ...y no le va tan mal... ...porque da... Eh, ...soporte... ...en línea... ...pues ayuda... ...tiene técnicos... ...documentación... ...hay otras formas de ganar dinero... ...que no sea no dejar de utilizar el programa y cómpramelo, pero sobra una licencia durante un tiempo. Cuando se pasa ya hace año ya no puedes. Enseguida vamos a dar la palabra a Dante, pero antes, cosas de la tecnología nos, nos escriben por Twitter y nos preguntan, ¿existe diferencia entre open software u open source y free software? Eh, sí, a ver, el, bueno es, es muy pequeña la diferencia porque técnicamente es muy pequeña la diferencia. Hay muchos programas... ...que hay fundaciones de software libre y de software abierto... ...o sea, software libre y software abierto, sí... ...que trabajan en común y no hay mayor problema... Eh, ...la diferencia entre las dos cosas son... ...que el software libre se basa principalmente en la filosofía... ...de que el software tiene que ser libre libre para mejorar la sociedad... ...o sea, se basa en esa filosofía de mejorar la sociedad mediante el software... ...y el, el software abierto se basa simplemente... En que técnicamente es mejor el software abierto Mejora la eficiencia La eficiencia, perdón eh, Exactamente, se basa solo en aspectos técnicos De que a la vez una comunidad de, de desarrolladores Que porque sí quieren mejorar ese software eh, Mejora mucho más rápidamente Como sabemos en muchos programas Pero no se basa en la filosofía que hay detrás no, La aleja, ¿sabes? Entonces, muchas veces se unen entre ellos Y no pasa nada y no hay mayor problema Pero filosóficamente son diferentes Esa es la única diferencia, básicamente Dante, por fin. No, pues sí, la verdad que era justo lo que quería aclarar esa diferencia entre el código abierto, software libre, es tener la herramienta. Windows es una caja negra para el usuario, no puedes ver nada, no puedes comprender nada, con lo cual tú no puedes, como bien ha explicado Dani, mejorar, cambiar, adaptar a tus necesidades que luego pueden ser las de otros muchos usuarios. Puedes cambiar el fondo de pantalla <ríe> y poco más entonces sí, bueno, no voy a repetir lo que ha dicho Dani sí, parte de ese código abierto que el que entienda puede tener esa herramienta conocer la herramienta y ponerse a trabajar sobre esa base pero en la dirección que él quiera. Entonces bueno Dani, queríamos, quiero que pasemos página eh, así por encima el GNU el proyecto GNU Linux es un poco el el iba a decir, sí, ah, el vale. pionero, ¿no? El pionero en, en este concepto de, de informática como herramienta para la humanidad y bueno, ya se ha aclarado que puede ser como herramienta de negocio, pero quizá GNU Linux si se lo el motivo que le movió si fue más liberalizar no la informática. Sí, eh, a ver, es que la historia es poco curiosa porque en un principio el software eh, casi no se distinguía del hardware porque había ordenadores sí, muy sí. poco potentes y porque se utilizaba principalmente pues en universidades o empresas. Entonces, eh, los universitarios, los investigadores, los científicos, se pasaban eh, los programas sin ningún problema. Ellos se pasaban los programas entre ellos y decían, oye, ¿cómo puedo solucionar esto? Y no había ningún problema. Pero cuando empezó a popularizarse los ordenadores, las empresas empezaron a hacer la separación. Y empezaron a vender el software como si fuese un producto más. Cosa que hasta antes no existía, no, no había esa separación. Sí, y sí, es que... muchos, pro, muchos desarrolladores, muchos programadores se pasaron a eso y a, y a hacer software y se dedicaron a hacer software para ganar dinero. Y hubo otros, bueno, liderados por un hombre que se llama Richard Stallman, que, que no quisieron hacer eso, que, que se negaron a, a hacer software como producto en sí, sino que pensaban que software era una cosa, era una idea, y las ideas no pueden hacerse un producto. Por ello crearon, bueno, creó él principalmente, el... La, el, de, la, el proyecto GNU que quería hacer un sistema operativo totalmente libre pero hasta ocho años después que lo único que le faltaba es una cosa que se llama el núcleo que es lo que une eh, los programas que nosotros vemos pues los programas de edición de vídeo o, o el programa de ofimática sí, los de alto con nivel, lo que ¿no? es la tarjeta gráfica o, o el procesador y ahí es donde entra Linux que Linux Torvalds era un simple <risa> estudiante que creó un pequeño núcleo y al final lo adquirió la fundación GNU se juntaron y se llama GNU Linux precisamente por eso porque es juntar es un nombre el de, de GNU con el núcleo Linux y a partir de ahí pues fue para adelante junto de dónde era este Linux para llamarse Linux eh, de Suecia ¿Qué, qué clase de nombre es Linux <risa> Linux pero con S la X la puse. Ah, Él era Linux ah. la X para que quedaba mejor no creo que Dani, sí, sí es. Una cosa, no sé si yeah. es de Suecia o Finlandia, o sea, si alguno Nordico, en ¿no? Twitter lo dice... <risa> no, no esa Dani, es nórdico en todo caso. <risa> <risa> que Dani, solo una cosa, para, creo que, que se, habría que explicar un pelín mejor lo, de, lo del núcleo, sería un poco como una interfaz entre, cuando has dicho los programas que usa, que usa los, el usuario, nunca mejor dicho... Eh, serían programas de alto nivel. Entonces, el núcleo es un poco como un intermediario entre los de bajo sí, nivel que manejan la máquina ya en impulsos eléctricos sí. unos y ceros y tú que manejas el ratón y el teclado. ¿no? Gracias por explicarlo, que yo estoy un poco nervioso y no, no, lo tiene, muy bien. no te preocupes, tienes que bien, explicar bien. muchas cosas y. Sois un buen equipo. Isabel y Fernando de la Revolución Binaria. Nos conocemos desde que somos enanos, así que algo se tiene que notar. Que, Bueno, Dani, pues yo creo que que si quieres brevemente el momento actual de, de, de Linux como está hoy en día y si no, bueno, pues nos pones un, unos breves ejemplos de, de programas de software libre que pueda descargarse la gente, que pueda empezar a utilizar para, pues en la práctica con, con nuestras acciones empezar a, a ser consecuente con, con lo que no estamos de acuerdo y que, que los programas que usemos no eh, no sean de grandes compañías privadas. Eh. Vale, pues a ver... En, en tu lección lo entonces. dejo. Si quieres eh, ahora mismo Linux, ¿cómo está Si quieres empezar por Ubuntu, eh, ya que Linux era un sistema operativo y luego ya pasamos a aplicaciones de otro tipo. Vale, pues si alguno quiere cambiar Windows o Mac <ríe> porque le apetezca, eh, hay un montón de distribu Una distribución Linux es como dentro del sistema operativo, es una de sus versiones que está dedicada a la gente que no sabe mucho de informática, por ejemplo o al revés, a gente que sabe mucho de informática, o a tener un ordenador de servidor. O, eh, son como versiones del mismo de la misma cosa. Y la más famosa se llama Ubuntu y se creó hace siete años. Cualquiera se la puede descargar de ubuntu.com y, y cuando la instaléis veréis que es una cosa que no es tan... No es La, la gente se asusta mucho por Linux, pero que no, no es algo que asuste tanto, que es muy fácil de utilizar. O sea, que tiene entorno gráfico, iconitos... Y, sí, perfectamente, o sea, no no, no tiene nada de, de asustar. Es que yo no sé programar, casi, y y vamos, que lo utilizo sin problema, y vamos, no me ha comido el ordenador hasta ahora. O sea, que, uh -huh. que cuando hablas de Linux a la gente parece que, que estás hablando, yo qué sé, del típico programador ahí eh, con una pantalla de fósforo. De dos puntos barra, ¿no? Sí, algo así, algo así, no, no. Más allá de la, del del estereotipo del nerd, hay muchos usuarios de, de Linux eh, normales, no por así decirlo. también es cierto que es verdad que hay mucha parte de los usuarios de Linux que son muy frikis, digamos, de la informática. Pero vamos que. Que hay de todo. Claro, pero porque pero, les permite, es como, como los coches modernos y los antiguos, ¿no? El, el flipado de los coches prefiere el coche, el el coche antiguo bueno porque le puede tocar la mecánica en cualquier momento. Exactamente, pero es lo bueno que tiene Es que si no quieres, no lo haces, pero si quieres, lo haces. Y es más, los que lo hagan te ayudan, te, sí. te facilitan la vida, porque esas mejoras te las van a dar a ti. Sí, aunque sí. tú. Aunque, yo yo no sé de programar, pero las, las mejoras que han realizado la gente que sabe programar, yo también me veo beneficiado por ello. Eso es. Por ejemplo, un programa... Eh, voy a hacer un ejemplo que se, en el que se ve la, la ventaja, una de las ventajas que tiene el software. Eh, había una, un programa de edición 3D que se llama Blender, ¿no? Lo crearon en el año 98. Y era un programa que pretendían hacerlo gratuito y ganar pues mediante soporte y herramientas extras y tal. Al final, mmm, estaban en la quiebra en el año 2002 y los accionistas dijeron, bueno, vamos a vender... Si alguien nos paga 100.000 cien mil, cien mil euros, damos el código a quien quiera. El creador de ese programa lo quería demasiado, no quería tirarlo a la basura, así que creó una fundación, pidió donaciones y la gente dio donaciones porque quería a ellos. Dieron 100.000 euros, bueno, sobrepasaron la cifra enseguida. Te crearon, o sea, compraron el, el código, lo liberaron... Y ahora mismo Blender, de ser lo, una empresa a punto de quebrar y un software a punto de desaparecer, se ha convertido en un, en un software que puede estar a la altura de software como 3D Max o Maya, porque hay empresas ya de animación que están utilizándolo comercialmente. Para, para que veáis algo que está a punto de desaparecer, cómo ha llegado, gracias a, a, esa, a esa filosofía de compartir código y compartir ideas. Desprivatizar, ¿no? Claro, exactamente, no, no necesitas una gran empresa para hacer un, un programa, así es. Sin, simplemente necesitas un montón de gente que lo utilice y que le guste. Es como esa soñ ese soñado reparto de, de las colectividades agrícolas, ¿no? el, el tener eh, una propiedad colectiva de los medios de producción, pero no del producto, por así decirlo. Sí, algo así, algo así. Sí, sí. Bueno, ¿y cuáles son esos ejemplos de software libre que podemos encontrar en la red? Pues mira, eh, si me dejas, Dani, yo creo que eh, ya has dicho un muy buen ejemplo, pues eh, casi que sirve como síntesis blended. de la filosofía del si software Si alguno a le interesa, Blended.org, y para mí es de los mejores software, de software libre que hay ahora mismo en el momento. Eh, lo podéis sí. descargar ahí, Blended.org, y ahí tenéis, os podéis hacer una película de Pixar vosotros solos. <risa> <risa> bueno, pues yo ahora quiero hablar de, del proyecto Loria, la red social N-1, ...que empezamos a usar en su momento un poco en el movimiento 15M... ...es verdad que no, no es de las más numerosas... ...y al final, bueno, la gente ante lo desconocido... ...siempre siente un poco de, de recelo... ...pero bueno, la verdad que me parece que tiene... ...son principios sobre los que se asienta muy, muy válidos... ...para todo lo que, lo que estamos intentando, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablabas tú, Dani, de, del beneficio de... ...cuando otra persona que sabe hace algo y tú te puedes beneficiar de ella eh, sin la obligación de, de pagar un dinero, ¿no? Eh, N-1, eh, bueno, es una noción matemática, tú de esto sabes más que yo, utilizada por Deleuze y Guattari en el libro de Mil Mesetas, introducción al rizoma o la multiplicidad no reducible al 1. Es la resta que permite multiplicar. Ahora, en cristiano... Eh, un poco la explicación es que es eso, el uso de la red, de la distribución y de la colaboración Permite reducir el trabajo total Ya que cuando uno hace una cosa y la comparte con otros Esas otras pueden hacer otra cosa partiendo de lo que se compartió antes Como bien habíamos estado hablando Entonces cada vez que alguien hace algo con un esfuerzo N La próxima persona que hace algo tiene que hacer N-1 menos Esfuerzo para hacer lo mismo A mí no me lo habían explicado así A mí me lo explicaron así Tú coges algo y le quitas lo que sobra y eso es lo que te queda. Y es mejor. Ah, <risa> toma, ya. Y lo peor de todo es que creo que fue yo. <risa> creo que fue yo cuando en la asamblea de hace meses sí se estaba introduciendo la eh, N-1 y fue una explicación por encima que me dio quien me dio el papelito de esta es la que vamos a usar. Y esto ya, eh, sí. esta documentación claro, la he sacado de la página oficial de N-1, que luego diré cuál es. Nos lo explicaban además como una forma de depurar esa N, ¿no? Sí, si le quitas el 1. Es mejor. Claro, a nosotros era como un Facebook sin granjas digitales, ¿Sí? ni, ni anuncios, ni cosas por el estilo. Sí, quitar lo que es ahora. Ni vídeos que presuntamente has visto de tías en tetas, que luego lo, lo ve tu colega también. Y sí, la carne como reclamo publicitario, ¿sí? o sea, a cada, a cada clic que das. Entonces, bueno, pues, eh, N-1... Eh, Es un dispositivo tecnopolítico, así lo definen ellos, sin ánimo de lucro, que pretende ampliar nuestras posibilidades de crear y difundir contenidos usando herramientas libres, desarrolladas y autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista para la base y desde la base. Es una de las redes de LOREA, un proyecto que engloba varias redes sociales y busca su federación, también enredado con Rizomatic Labs. Rizomatic lab No sé si te suena algo, Dani. Eh, la verdad es que no. Bueno, pues la verdad no. es lo, El problema es que... Eh, aunque ya lleva un, un par de años, no sé si tres, cuatro años El proyecto es muy potente, lo único que hace falta Igual que tú has visto muchas veces como la gente la, Yo he sido el primero que da cierta pereza cambiar sí, de, de sí, Windows a Linux Cuando está costumbre, ¿no? la costumbre, la, la pereza claro, de, claro. de cambiar la costumbre Entonces, bueno, brevemente, cuando he dicho que pertenece al proyecto LOREA eh, Perdonad Eh, Loria, bueno, pues eso, pertenece a un proyecto de creación de sistemas sociales cibernéticos seguros, ahora diré a qué se refiere con esa seguridad, en, que, en el que las redes humanas se ven representadas de manera simultánea en un mundo virtual compartido, yo creo que es lo más grande de Internet, como la distancia física desaparece, entonces bueno, su objetivo es crear una organización nodal distribuida y federada de sociedades sin territorio geofísico, entrelazando sus múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios. Entonces, bueno, le, eh, quiero que María me lo cerciore. ¿Qué significa Lorea en vasco? Flor. Así es. Así es. Lorea, se dice. Muy bien, Lorea. Es cierto, no mentía, es vasca. <risa> sí, sí, ¿no? Pero me ha, me ha parecido el detalle, me ha parecido bonito, un, un nombre bonito, vamos a decir, ¿no? Eh, bueno, pues Lorea eh, busca eso, eh, la cantidad de eh, incrementar mediante esta federación de datos... Eh, exponencialmente la cantidad de sinergias entre personas e información, de forma que cada nueva contribución refuerce el balance entre eficiencia y resistencia de la comunidad, y quieren que llegue un momento en el que la plataforma sea completamente independiente y pueda generar sus propios recursos en función de las necesidades de los miembros que la forman hablando del software libre ha salido el, tus propias necesidades tú puedes cubrirtelas autosuficientemente y puede que inconscientemente estés cubriendo necesidades de otras muchas personas entonces bueno Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque dices, bueno, lo hacen por gusto, lo hacen porque les sobra el tiempo. Eh, ya alguna vez he mencionado que Internet, eh, la privacidad de nuestros datos, eh, no dejan de ser satélites, eh, geoestacionarios, propiedad de, de los estados. Entonces, no lo tenemos en nuestras manos. Entonces, bueno, seguimos afrontando toda esa serie de problemas eh, de la web 2.0 comercial, ¿no? Eh, Facebook, Twitter, Blogger, cualquier otra no nos ofrecen suficiente privacidad, fiabilidad, flexibilidad o control sobre nuestros datos y encima pues eso, al estar utilizándolos estamos participando de su modelo de negocio que bueno, yo personalmente no comparto. Entonces, bueno, eh, dicen ellos en su página que nuestras derivas por Internet y nuestras necesidades de, vi de visibilidad como colectivos tienen que convivir con nuestro grado legítimo de paranoia. En la era de la vigilancia y del biocontrol, de la censura y la autocensura, de la cre creciente criminalización de las disidencias, nuestras identidades y nuestros datos son monedas de cambio dentro y fuera de la pantalla. Eh, más razón que un santo. Entonces, ¿cómo pretenden ellos solucionar este problema? Bueno, pues mediante... Eh, la existencia de, de servidores controlados no por grandes compañías, sino servidores controlados por individuos que saben controlarlo o asociaciones, vamos a decir, eh, sociales o, o con fines no comerciales. El proyecto ahora mismo, de, bueno, tanto el proyecto Loria como Rizomatic Labs, eh, en el que se incluye N-1, tiene tres ejes de trabajo actual. El desarrollo de un servicio de redes sociales orientado hacia los usos y necesidades de colectivos y movimientos sociales, o sea, darnos... Una herramienta realmente potente. La creación de una infraestructura de servidores de gestión policéntrica y ciudadana que alojarán los contenidos creados por los usuarios, garantizando la seguridad y privacidad de los datos. Recuperemos el hosting. Desarrollos tecnológicos basados en mecanismos de investigación participativa. Nos involucraremos todos, usuarios individuales, colectivos, desarrolladores, formadores y dinamizadores en el testeo, diseño y formación. Es un poco aplicar la filosofía del software libre, del, de, del código abierto, a las redes sociales. El problema, bueno, el problema actualmente, ellos te lo reconocen, es una red social montada con ELG, software libre. No sé si conoces tú algo, Dani, de esta herramienta. ¿Cómo has dicho se llama? ELG, e -L -G -G. Pues no conozco el problema, es que hay miles. Realmente. Sí, bueno, pues para, para otra entrega, <ríe> iremos ampliando. Eh, alojado en varios servidores amigos, eso sí, lo tienen ya, y una paciente comunidad de beta testers que ya está utilizando la herramienta. Entonces es cierto que no es de, de extrema urgencia a día de hoy, pero sí convendría muy mucho ir desarrollándolo, ir implantándolo, que la gente vaya trasvasándose de, de Facebook, Twitter y esas grandes compañías, o bueno, usarlo con la mayor privacidad... Eh, para difundir en esos grandes medios pero lo mejor sería que, que la enorme mayoría de los usuarios nos liberemos en las redes sociales y recuperemos el control de nuestra privacidad y nuestra actividad en la red y qué mejor si encima estas redes se diseñan ya pensando en actividades sociales de cambiar el mundo ¿no? entonces bueno para acabar El proyecto Loria son un colectivo informal de personas, dicen, preocupadas por la libertad, la seguridad y la privacidad en Internet. Estamos localizadas en varios lugares y entredadas en colectivos activistas y hack activistas. Ya hablaré del hack activismo o hacktivismo. Eh, trabajamos de manera horizontal, buscando el consenso y evitando relaciones de poder. Es un proyecto sin ánimo de lucro, pero si sí aceptan donaciones y aportes de recursos, algo que también has mencionado antes, cuando eh, ciertos programas de software libre no se venden, pero la, que el que sí, quiera o en pueda... En el caso de vender ¿no? Como es se Blender, sacó sí. una, es. una financiación a través de Internet. No, sí. pero Blender es gratuito. pero... Pero puede claro, donar. Digamos. Pero el, sí, claro. el, código, el código abierto se, por así decirlo, se hizo mediante una contribución colectiva, ¿no? Exactamente, otro. en ese momento se, se donó, sí, sí. Entonces, bueno, que tenemos que ser conscientes que las cosas también necesitan sus recursos. Entonces, bueno, a través de la página, eh, bueno, dicen, porque solos no podemos, pero juntos podemos con todo. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, la página web donde podéis encontrar toda la información sobre N-1, haceros un perfil, si queréis primero ir viendo manuales eh, para ir acercándoos un poco. También podéis acceder a la documentación del proyecto Loria y demás. Bueno, un poco como puerta de entrada, son menos 1 N, creo que vale tanto el guión como el signo de resta n-1.cc n-1.cc www.n-1.cc Y sí, una cosa, si nos están oyendo programadores eh, gente que entienda de, de programación o, o que quiera colaborar en la medida que pueda con el proyecto eh, la dirección de correo electrónico es federa federation.org federation, Pues Dante, Dani, ¿se os acaba ya el grifo de las eh, de los temas del software libre por hoy? La verdad que podríamos seguir un poquito más con OpenOffice, LibreOffice, pero vamos a dejar de forzar el cronómetro, eh, habrá más, más entregas. Eh, Dani, Dante, muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a ver qué. qué? Eh, sí, bueno, la verdad que eh, con, eh, quiero también a que mi amigo Dani lo escuche. La verdad que, bueno, esto es ya cerramos la persiana de revolución binaria y eh, quiero un poco con motivo del de, de aniversario de la constitución española que la constitución no deja de ser nuestra carta magna sobre la que en teoría se debe asentar el resto de la legislación y el derecho, es un contrato de convivencia firmado por todos, lo firmamos en un momento histórico con unas Eh, condiciones, eh, con un contexto histórico determinado, han pasado ya décadas, eh, parecía que no se podía tocar, que era sagrada, en agosto nos la cambiaron a orden no del pueblo español, sino de, eh, de, de intereses eh, económicos, entonces bueno, ya que en los medios, en la sociedad no, no se ha visto nada, no... No, no, te, te leen artículos, no se dice a la gente, no se da a conocer la carta que nos regula eh, jurídicamente a nivel de clases, a nivel de todo, pues bueno, quiero simplemente terminar con un corte, que es de un documental, eh, quiero no sé, quiero dar eh, los datos, por bueno, por quien esté interesado y, y un poco por como citar la fuente, entonces, es Después de, puntos suspensivos, es un documental del año 1981, Eh, guionistas y directores Cecilia M. Bartolomé M porque no sé, si, no sé si decir María o lo que sea Cecilia M. Bartolomé y José Juan Bartolomé lo podéis buscar en el archivo de Radio Televisión Española y son dos partes de 190 minutos así que bueno que, que sea de provecho para todos nuestros oyentes En enero de 1980 en los salones del Hotel Rich de Madrid la reforma española pasa su examen ante la comisión trilateral. En esta comisión se hallan representados los grandes centros del poder económico y financiero internacional, empresas multinacionales, banqueros y políticos conservadores, y se la ha llegado a denominar, irónicamente, Comité Ejecutivo de la Internacional Capitalista. Aquí se reúne con sus colegas españoles para escuchar las explicaciones que dan sobre la nueva situación. El examen es satisfactorio. La reforma española es aprobada como un caso ejemplar de transición a la democracia. Se ha logrado salir de la dictadura sin poner en peligro el sistema social. El apoyo de la trilateral y de lo que representa es muy importante para la reforma política. Progresivamente aislado de una sociedad cuyas demandas no puede satisfacer, el centro se está quedando solo frente a una izquierda que reclama la aceleración del proceso de democratización y una derecha que crece y busca retornar al pasado. La democracia nacida desde arriba ha nacido hipotecada. Y con el recuerdo de la Constitución española hemos eh, ido caminando todo el bueno todo el recorrido de esta persiana del día 6 de diciembre de 2011. Eh, empezamos hablando de la Constitución, hablamos de la Constitución en medio y terminamos hablando de la Constitución. Otra cosa es que se cumpla, María. Esto es un bucle persianil, pero a ver si se cumple, claro. Constitutivamente o constituidos nosotros como programa de radio, eh, solo queremos que mañana... El día que no es de la Constitución, os acordáis de que la tenéis y de que os la han cambiado en vuestra cara. Un saludo y hasta la próxima edición de La Persiana.